30. Quien rezó por una oración, que las oraciones de Dios sean sobre él, diez oraciones, y los diez pecados se dedicaron a él, y se le levantaron diez grados a él.